Universo singular, fabula aleatoria simulacro tridimensional. Ah. seba suena per per per per per per Rocco Sin tempo tempo tempo tempo tempo tempo tempo tempo tempo bi bi bi Eglupindo a garita, a la oreja, con una bulba Enchistando tu boca, a los cabellos altos, con aureolas Limbo rojo, bip, bip, limbo rojo, bip, bip, limbo rojo, bip, bip, bip, bip, bip, limbo rojo, bip, bip. Sin miedo, miedo, miedo Mi er miedo. per percia. Sin tempo, tempo, tempo. Limbo. Su arriba, arriba, arriba. Pip pip Sin tempo, tempo, tempo. Percha, percha be, be, be, be. Enlupiendo a la garita A la orden de la oreja Como una vulva Enchistando tu boca A los cabellos altos Con aureolas Limbo rojo be, be, be, be, be, be. Limbo rojo be, be, be, be. Oh, oh, oh. Limbo rojo be, be, be. Limbo rojo be, Limbo rojo Limbo rojo The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset made me lose my rest and everybody knows about Mississippi got damn can't you see it can't you feel it it's all in the air I can't stand the pressure much longer somebody say a prayer Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows show tune, but the show hasn't been written for it yet <laughs> Hound dogs on my trail school children sitting in jail black cat cross my path I think every day is gonna be my last. In this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know you keep on saying Go slow us playing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 and top real fine just like a lady and you'd stop calling me Sister Sadie al punto punto nuestro mail limbo en facebook twitter y skype también somos limbo al, aire. al aire. Mentos. Walter benjamín El pensamiento no le pertenece solo el movimiento de las ideas, sino también la detención de estas. Cuando el pensamiento se detiene de golpe en una constelación cargada de tensiones, le imparte un golpe por el cual la constelación se cristaliza en una mónada. El materialista histórico afronta un objeto histórico, única y solamente un cuando éste se le presenta como monada. En dicha estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer dicho de otra forma, de una chance revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. La toma para hacer saltar una época determinada del curso de la historia, así como para hacer saltar una determinada vida de la época o una determinada obra de la obra general. El resultado de su procedimiento reside en que en la obra se haya conservada y suprimida la obra general, en la obra general la época y en la época el entero curso de la historia. 95 4864 0489 Te tenés que animar Es tiempo de cambiar ¡Yay! Me es grata la forma de la tierra Rayos del sol vemos en el suelo y polvo seco Ruge En mi almohada te sueño de la verdad ¡Ay! Yeah. Mes grata la forma de la tierra, rayos del sol vemos en el suelo y polvo seco. Tonta fuiste, quizá aun que nunca has sido fea. ¡Yey! Yeah. Mes grata la forma de la tierra, rayos del sol vemos en el suelo y polvo seco. Tendrás que practicar mi amor, mi amor aflora y tómame y si quieres bailar. ¡Yey! Yeah. Mes grata la forma de la tierra rayos del sol vemos en el suelo y polvo seco pelea mi tierra la canción que alegre el corazón ¿Sí? grata la forma de la tierra rayos del sol vemos en el suelo Y polvo seco. La Tribu ¿Qué elijo? La libertad, la conciencia, la autogestión La vida propia, la construcción De uno mismo a través de lo que nos rodea Elijo un colectivo cultural Y elijo una radio con fundamentos Con pensamiento y con acción Que se llama La Tribu, eso elijo Encendida Espacio Publicitario Tum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 se imponen fuertes luchadoras en bikini podés venir a Badas desde el 15 de julio al 4 de agosto en el bar de FM Latrín Lambaré 873 más información muchachasenbikini.blogspot.com.ar un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y creces y vos creces también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 la tribu eh, días, la de, Ay. sin aire no hay fuego la infinita mirada acordándose ojos lim Mario Montalbetti, ensayista, poeta, lingüista peruano, dice Lo que me interesa es el lenguaje y lo que los seres humanos hacen con él. Y hacen un montón de cosas. Me interesan esas cosas no normales que hacen con el lenguaje. Entonces, claro, el lugar común es que el lenguaje sirve para comunicar. No me interesa tanto eso. Por eso, cualquier hombre es una isla. El lenguaje también sirve para no comunicarnos... ...para no dialogar... ...para no hacer sentido... ...para producir sin sentido. Me interesa que el lenguaje siempre está situado... ...en un paso anterior a todo aquello que queremos hacer de él... ...o hacerlo hacer. Si alguien dice, no... El lenguaje es solamente lenguaje con sentido, porque el lenguaje que no tiene sentido es una tontería, etcétera Mi respuesta sería, el lenguaje es algo que permite tanto el sentido como el sinsentido. Ese paso atrás del lenguaje es lo que me interesa. El problema eh, con el estudio del lenguaje es... Que tenemos una serie, una predisposición para una serie de ideas que son equivocadas sobre el lenguaje, pero que son interesantemente equivocadas y que habría formas de corregirlas para tratar de encontrar qué cosa es este objeto tan fundamental para los seres humanos eh, las tres ideas equivocadas es que puede estudiarse como cualquier cosa no, porque porque el objeto de estudio es igual al instrumento de estudio dos, que es un objeto que los seres humanos inventaron pues para hacer algo, no probablemente es porque tenemos lenguaje y es parte de la misma trampa el lenguaje nos hace decir oye, este di que me inventaste para comunicarme para para que se puedan comunicar no, no es así y tres, que la parte más fundamental o una de las partes más fundamentales del lenguaje que es esto que llamamos el significado es una cosa muy extraña y que todas las teorías obvias que tenemos sobre qué es el significado probablemente son incorrectas eh Sócrates, en la apología creo que era, decía que una vida no examinada no merece vivirse. Si no, podría añadir. Y un lenguaje no examinado no merece hablarse. Es muy importante estudiar esto que tiene esta paradoja metida adentro. Es cualquier cosa que yo diga sobre el lenguaje la voy a tener que decir con lenguaje. Chale, chango, chilango, cacha, fachame te chutas, noche de candarte ta coche, y chale con la charola, tanchoche como na chinché, machaco que la pajuca, con fuste con keporra, te pasa nar de guardura, mejor yo me echo una chela y chance me sobra chupe pa changa. <risa> Saka o chipote, la chota no es muy molacha Chiviando los que manchucan se ve morder su talacha De noche caigo al congana manches, dice la changa A chorodete por ocho, en chifla pasa la facha Pa chucos, cholos y chundos, chichimplas y marapachas Acá los chompira rifan y bailan tibirita Ba I chan se enchufe una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pachan Mi mata la bacha Y canta la cucaracha Su cholla vive de chochos De chemo, churro y ganacha Thank you. i se Nuestra web es limboalaire.bibley.com Nuestro mail limboalaire.gmail.com En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Limbo al aire. Pa paralellas dónde están mis líneas usted las ha visto dónde están mis vivos el cielo los ha visto y esas líneas perfectas esas líneas y Esas líneas un... Esas líneas desalineadas, mis líneas. Quien las ha visto a mis líneas hoy? Mis líneas... Hay mis líneas... A distancia paralelas... Eres freak de asai, hazo mis daimis Mis líneas Tan solo el refugio Al que ansiaba llegar La Tempestad Revista Mexicana Número 92 Televisión, revuelta creativa. Aunque conserva buena parte de sus peores hábitos, la pantalla chica es hoy un espacio de innovación. Me encuentro con la música noise. La música noise es sus muchas versiones, que destroza los límites convencionales del género. Con frecuencia, no es música en absoluto, sino ruido o sonido combinados con material visual. Video, televisión por cable gratuita, radio, internet. Debido a su poliformismo, escapa del recinto del escenario. Es frecuente que se interprete y difunda fuera del nexo comercial. De hecho, probablemente, la música noise no existiría sin la actividad de sus propios seguidores. En las introducciones, la relación entre el intérprete y la persona común se desdibuja y la participación de los miembros del público en los eventos noise es, en casos específicos, un fenómeno diferenciador. La incorporación de ruidos de maquinales como creación de las políticas privatizadoras del tacherismo y de la instrucción de los sistemas de producción, fue encabezadas por bandas como Trubin Greister o Cabaret Voltaire. La música industrial retrata la vida en el tardo capitalismo. Allá, por 1979, la música noise se hacía presente. ante ante ante ante rojo bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip lima rojo proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria subsidiado por la Autoridad. con fondos públicos los increíbles martes besamos orillas 3000. ¿Qué dijo? El hijo la sal sobre el azúcar, el hijo la verdura sobre la carne, el hijo el color blanco o el valor blanco frente a un color, el hijo motorizarme por mi deseo. Encendida. Soy Alberto Levo, papá de Paulina Levos, una jovencita de Tucumán que